Hoy desde el paseo La Plaza en la sala Pablo Picasso, Corrientes 1660 Y les recordamos que también se puede escuchar el programa desde cualquier lugar del mundo En www.infobae.com Allá hay que buscar el link que dice Radio 10, hacer clic Y ahí se puede escuchar el programa Mi marido no es el de antes Nuestra habitual sección destinada a los matrimonios que están sosobrando Por falta de estímulo Y acá dice en este informe Ay, dice, la pasión es el motor de la vida. De las emociones y sobre todo. Ah, y sobre todo del amor. El sobre todo del amor. Eh, cuidar esa llama, mimarla, protegerla y convertirla en una hoguera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, consejos para que señora su marido recobre el entusiasmo perdido. Primero, ¿qué? Eh, Cambiar de lugar eh, ¿Cómo de lugar? Claro, déjelo a su marido Claro, déjelo a su patrolao Claro, que vaya a dormir con otro Dice, el dormitorio, sin lugar a dudas Es el lugar más cómodo para los menesteres matrimoniales Pero hay otros ambientes de la casa El jardín, por ejemplo O algún otro espacio que puede conquistarse para la intimidad Arriba el techo, ponele Ajá uh -huh arriba techo, sí. el techo, techo de chapa en verano oh. si no revive la llama ahí, no sé no tenga cuidado por los remachos de la chapa, a veces lo ensarta que lo tienen que sacar entre cuatro a su marido está eh. bien eso de cambiar de contexto, no? lo mejor es cambiar de mino, de tipo pero si usted se conforma... es un contexto más amplio, claro, si te conforma con cambiar y dice al pasillo es un poco peor, ¿no? No sé, usted tiene esa, esa veleidad geográfica. ¿Piensa que las cosas pueden mejor, mejorar cambiando de lugar? Y la verdad que dudo, ¿eh? también como usted. Me parece mucho mejor el procedimiento de cambiar. Cambiar en serio cambiar o quedarse serio. con lo que hay, ¿no? Sí. Pinta tu aldea y conocerás el mundo, ni pintarás el mundo. Así que lo mismo puede pasar. ¿no? ¿Quién le dijo eso? Un amigo. Sí... Eh, Puede ser, vamos a ver qué dice acá al respecto. Eh, ¿Qué lugar de la casa, por ejemplo? Arriba del techo vemos que aunque no. Eh, en la cocina es peligroso. Es peligroso, peligroso porque siempre alguno que deja un tenedor, un eh. cuchillo. Está la, la procesadora. A un amigo mío, ay, mira. pienso en eso y eh, me agarra como una especie de... Porque él estaba, le, le dice a la mujer, che, dice, vení, dice, que ya me tenés podrido. Vamos a a revolcarnos, pero en vez de hacerlo aquí en el dormitorio, donde lo hacemos siempre, oh mujer de, de mi vida, etcétera, ¿no? este Le dijo etcétera. ¿no? Sí, le dijo, hagámoslo en la cocina, porque leí una revista, no sé qué. Fueron a la cocina y la tumbó arriba de la mesada, la gorda, Y él, bueno, puso un banquito para subirse. Y dice, cuidado, le dice la gorda, no te vayas a dar el melón contra la zaracena. Y estaban arriba. No, y se dejaba que yo sé cuidarme solo. Y bueno, empezaron ahí, qué sé yo, y por ahí en medio del lance amoroso... Eh, él metió la mano adentro de la licuadora. Ah. Sin, sin querer, andaba a ver qué pensaba que estaba haciendo. Sí. Y se prendió por ahí la licuadora y le licuó la, la mano. Qué horror. ¿Y qué, y qué pasó? Ese, ese y gritó que va a ser. Y la mujer creía que Ah, siempre otro. la misma bestia, le dijo el tipo. No, dice, metiste la mano dentro de la licuadora, qué sé yo. Y bueno, cuando quiso acordar, ayer era tarde. Era tarde, uuuh, prácticamente toda la mano. Perdió la mano. Perdió, la, perdió sí, quedó, quedó la mano pero sin dedo. Bueno, pero no importa eso. Eh, y dice, ¿ves? Nos hubiéramos quedado en el dormitorio, le dice la mina, eh, siempre el mismo atropellado. ¿Y después nunca más fue a la cocina su amigo probó en otros lugares? No, y... si a mí me contó la historia hasta ahí. Fue hasta ahí. Con hasta la cocina, el, el aparato cocina prendido poco ap recientemente apagados muy peligroso es peligroso porque usted va a hacer a bueno yó miedo dice vamos a hacer el amor acá en la cocina porque, porque sí. Sí. Eh, yo, eh, a veces yo lo hago eh, mayormente cuando es en invierno mm. y la pieza la tengo helada la tengo está helada la pieza entonces nos quedamos ahí en la cocina Che le digo para qué vamos a ir a la pieza que está para temblar de gusto eh, quedémonos aquí que está bien recaliente qué sé yo Y por ahí, pasa lo que dijo el señor, la cocina recién la apagaste. Y estás ahí, que se oye, por ahí, ¡fua! te apoyás en, en, en, en la horrenalia y te queda la marca. usted no... ten, Tengo acá una marca que dice Aurora. ¿Usted no tiene losa radiante, por ejemplo? Algo? Tengo losa radiante. En mi casa de apartamento, el... El portero va prendido con el queroseno. Entonces tenemos la loza radiante prendida todo el año. Al máximo prendida Al todo el año. Yo lo hago frito, lo hago en el piso. Además sabe que ahí el riesgo es que la loza radiante seca mucho el ambiente, seca las mucosas, ¿Ah, sí? seca A las mucosas también, sí. sí. Es, eh, es dificultoso también eh. Sí. Hay Sí. Viene en un lugar así. ¿Cómo cómo funciona el cerrelante? Buenas tardes. Encargado. Buenas tardes. Mire, vengo a quejarme porque acá eh, con, con mi señora esposa. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Eh, Buenas tardes. Tenemos problemas. Estamos todo el día medio sofocados porque la losa radiante está todo lo que da prácticamente, sí. ¿no? Por ejemplo, yo me saco los zapatos, vengo con las patas húmedas, me sale humo. Sí, claro. Camino de Pero descalzo en media y me va saliendo humito. Sí, a mí también. Y eh, mire, la losa radiante, nosotros eh, el nivel de la losa radiante lo calibramos según una estadística que tenemos hecho con un programa inteligente que detecta cuál es el gusto de temperatura de la mayoría de la gente. Usted es un corrupto, señor. Sí, usted está... No. usted qué está diciendo... No, Yo le estoy di, mire, para que se lo diga ella lo corrupto que debe ser. Yo estoy explicando eh, cómo es que la losa radiante funciona. Nadie ha venido a quejarse por la losa radiante en todo el edificio. Usted la pone al mango porque va perdido con el querosenero. Y viene el del querosen y usted prácticamente nos tiene a nosotros en estado gaseoso dentro de, de nuestro departamento. <risa> Mire, es la primera vez que me dicen eh, algo así, realmente, si usted quiere claro, dejar... Pero así a... como si el mes pasado casi lo agarro el cogote, pero fue que no usted es mismo. Pero fue usted mismo, me refiero, siempre el problema ah. es con el quinto H, o ¿Cómo? sea, discúlpenme no. que le diga, el problema siempre es con el quinto H, con su propiedad. ¿El quinto H es el mío? <risa> no, me parece que está equivocado, señor. Ustedes no eso? son el matrimonio del quinto H, sí, pero los de la cocina había... Aurora no son ustedes. sí y somos nosotros ah, el señor aparte de corrupto nos espía creí quinto, bien. nada más nos puede que nos falta la H a nosotros <risa> nos afanaron la H nos afanaron la H, está quinto nada más ¿Qué? ¿Tiene una letra cada departamento? Sí, tiene una letra. No hicieron la H, lamento decirle, la encargado. Usted tendría que haberse dado cuenta no señor al yo ver tengo, que falta la H. Tengo años en el gremio como los mozos recuerdan los números de las mesas sin que estos estén expuestos, yo recuerdo los departamentos, las letras, los pisos. No, y... y más la H que es muda. Sí. <risa> y las mudas hablaran. Eh, bueno, mire, eh, no te, vamos a hacer eh, en la primera reunión de consorcio vamos a formular una noción mire, no, eh, ya que usted plantea ¿Cómo? el tema moción querido, ah, moción una emoción está bien, mire, ya que usted plantea plantea el tema de la reunión del consorcio yo le quiero anticipar parte del temario porque algunos vecinos se han quejado, escuchan correteos de un ambiente a otro de la cocina al dormitorio, de la cocina de con... a la sala de la, sí, de la sala al comedor bueno, últimamente he estado un poco enfermo Y... Pero, ¿cómo? Nosotros no ¿Qué ruidos que hacemos? Únicamente con los menesteres eh, Digamos, conyugales Puede ser algún ruido, algún grito sí. eh, Algún alarido Algo de eso me han dicho Sí, ¿no? porque ¿Qué? mire, yo le voy a contar No le quería contar porque yo no acostumbro a hacer públicas Mis costumbres sensuales Pero con mi señora ¿No es cierto? Sí. Me dice el otro día dice <risa> Me dijo, ¿no? Eh, le dice, ¿por qué no vamos a hacer aquello que le dije? ¿no? Ella me dijo otra cosa, pero yo no lo voy a decir. Bueno, eh, a la cocina. Muy bien, yo fui, eh, me subí arriba de la mesada y recién había pagado la cocina. Y me quemé, entonces imagínese, grité, ¡ay! Y eso es lo que debe haber escuchado usted, ¿no? Sí, también me un dijeron un grito como, como un cosa. chancho, así. Sí, los vecinos se, se quejan de eso y de algunas otras cosas que dicen en un lenguaje un poco... Orseno. Sí, no, lo dijo usted, lo dijo usted. Eh, no, no, yo no acostumbro, ¿no es cierto, amor? Sí, es eh, verdad. pero Yo acostumbro a mantener el respeto por mi señora esposa incluso en medio de los lances amorosos más desaforados. sin embargo, eh, Oh, señora esposa, digo, esposa de mi vida... Eh, mi lujuria no conoce límites, le grito. Yo le pido que me tutee hace años y no lo logre. Claro, incluso, no lo aunque sea dice durante esos menesteres, tú te tuteame. Claro. Eh, no, le digo señora. Sí, sin embargo, sus vecinos dicen otra cosa, ¿no? Pero bueno, lo trataremos en la reunión de consorcio. Mire, yo ya que estoy me quiero quejar porque nosotros eh, tenemos una especie de balconcete y los vecinos de los pisos superiores arrojan desechos y me caen justo en el balcón sete. Desechos como, por ejemplo, sobras de comida. La gente que es una especie de... Sabrá que nuestro balcón da justo al pozo de aire, porque tenemos un departamento de los más humildes que hay acá. Sí, el quinto H. El, ni siquiera sabíamos que era H, calcule. Y vecinos inescrupulosos, vacían sus platos en el vacío, si me permite usted el sándwich, ¿eh? <risa> y, y lo, los restos de comida nos caen en el balcón 7. Sí. ¿No es cierto, señora? Sí, sí, sí. sí. Y, lo, y lo peor es que nos arrojan cosas que horribles. Sí, sí. bueno, no. se van a comer lo horrible para bueno, arrojarnos algo, las primicias. Alguna cosa rica. <risa> sí, Tírennos un poco de... Sí, claro. Sí, ¿Y usted quería dejar asentada esa queja? Este, lo, no, lo yo no la dejar quiero conscrito. dejar asentada ni, ni, ni, ni acostada. No, eh, lo que quiero decirles es que esta es un... no sé lo que quiero decir. Te <risa> ponga usted ponga alguna cosa así como esta es una casa decente, o parece mentira, etcétera O eh, parece que vivieran y ahí sí si que era una posibilidad. entonces Todos esos argumentos ¿no? que pone uno cuando se queja. La otra vez nos tiraron un japonés. como un japonés? Un japonés eh... mamado. Un marinero que lo trajeron y ni sabían dónde estaba el japonés. Y lo invitaron a una fiesta y como les molestaba, lo bah, no le molestaba el japonés. Estaba ahí y lo tiraron por hacer una gracia y me cayó en el balcón sete. A la mañana me levanto y un japonés ahí durmiendo mamado. ¿Y digo, qué hizo ¿qué el japonés? Oh, ¿Eh? ¿Usted qué hizo con el japonés? ¿Habrá dado parte de la policía? ¿No me aviso no, nada? No, eso? no, no, no, porque tengo miedo de que lo deporten imagínese, podría ser un inmigrante ilegal. y sí. Yo no soy alcahuete. Conversar no pudimos, eso sí. Conversar no pudimos porque el hombre ignora el idioma casi tanto como nosotros ignoramos el japonés. Ajá, ¿y ahora dónde está el japonés? En eh? casa. Ah, ¿está viviendo con ustedes? Está viviendo con nosotros, porque no no nos atrevemos a echarlo, que el hombre no se va. Ahora, discúlpeme, porque ahora que menciona esto del japonés, eh, los ruidos molestos a los que hacen referencia a sus vecinos, quizás no se refieran tanto a usted, sino a... Esposa mía. Dime. dime. ¿Ha intimado usted con el japonés o que vive en casa? Eh, re, eh, eh, no. Ella me contestó solo con monosílabos. Eh, está bien porque... De... Si mi señora esposa dice que no, que no me ha engañado, es porque no me ha engañado. ¿Y usted habló de esto con el japonés? Imposible. <risa> porque determinados sonidos así ininteligibles que, que escuchan sus vecinos deben provenir de una lengua extranjera, si no es un japonés pega en el palo y usted tiene un japonés en su casa ¿Has estado con un japonés o has pegado en el palo? Eh... Disculpa que te tutee eh, pero he decidido hacerlo desde, con, con, desde que comprendí que me engañaban Eh... no Hermano encargado Yo la quería, hermano encargado. Le di lo mejor de mí, que no era mucho, hermano encargado. Pero, una noche de reces, cuando mi hogar regresaba, comprendí que me engañaba con un señor japonés. Ofendido en mi amor propio, Quise vengar el ultraje, lleno de ira y coraje, sin compasión, los maté. Y aquí traigo, señor encargado, señor comisario, en esta valija, discúlpeme, miren, sirve a C, no sé sí. cómo trabajan en este caso, aquí están las trenzas de mi china y, entonces, uh -huh. y el corazón de él. Disculpe, lo mal envuelto. ¿Y la licuadora? La licuadora, no, ahí el que el, el que se licuó fui yo. Me llaman Mano Licuada. Un apodo extraño, si bien se me da. Eh, digo yo, comisario, ¿es aquí para entregarse o tengo que hacer algún otro trámite? Pero usted quiere, puede... ¿Guardar silencio? No, no, no ya se lo dije. Mismo. Usted ya me está mirando con su como si hubiera matado a los dos. Pero no, en realidad, ah, Ese corazón y esas trenzas me lo plantaron. ¿Pero quién se lo plantó? Es una denuncia muy grave. Usted sabrá, señor. Cuando vinieron a venderme rifas de la policía, me plantaron las trenzas de mi china y el corazón de él. Yo no he sido. ¿Cómo ¿Y cómo sabe? sabe usted que es el corazón del japonés? Eh, los japoneses tienen Corazones rasgados Me imaginé porque oh, oh, Señor no tiene ningún argumento Usted eh, es el culpable y asesino de su hermosa mujer La china de calles, Pinto H ¡Calle! ¡Yo no he sido! Le voy a contestar Por escrito Con una evasiva evasiva. Y se fue. Bien, tenemos todavía tiempo para otro lugar. En la cocina hemos quedado entonces en qué no porque suceden bueno, todos estos sí, crímenes sí. y estas sucesiones, estas situaciones patéticas. Otra cosa que alimenta la llama del amor es buscar nombres en clave. La complicidad es uno de los aliados más fieles de la pasión. Es decir, si uno, por ejemplo, comete un asalto y tiene un cómplice, inmediatamente se enamora de él. Hay que inventar un lenguaje nuevo que solo entiendan los dos miembros de la pareja. <risa> que como que un, un lenguaje, el lenguaje de Kampun Segula ¿sí? pero todo completo el lenguaje un completo el lenguaje con cuántos vocablos, palabras que cuándo... más o menos como el idioma analítico John Wilkins que lo inventó él para complacer a su esposa que ya <risa> no respondía a sus caricias manuales M manuales también se puede ampliar las caricias yo porque usted bueno, está, buenas tardes, soy profesor estar, ¿eh? de sexología de acá de la radio no <risa> eh, amigos, hay que ampliar las caricias Y comienza nuestra sección... Eh, ...Sexología. ¡Eh! Señor, si su esposa no reacciona... ...por más que usted la mano sea... ...hay que ampliar las caricias. Todas las partes del cuerpo... ...si me permite la expresión... ...pueden servir para tocar... Para acariciar, dirá usted. Eh, el único límite será la imaginación. Bueno, y, y los límites de su señora esposa también. Porque si usted no se pone límite, cuando quiere acordar, está tocando la mesa de luz. Ya le pasó lo de la licuadora, ¿eh? <risa> Pero, como ese esto? ¿Qué dice aquí? Eh, ampliar las caricias. Todas las partes del cuerpo pueden servir para tocar. Eh, ¿En qué sentido? ¿En eh, qué sentido? Alguien decía, cuál es eh, se hace una lista de las partes pudendas sí. de, y, la, y las zonas erógenas de la gente, y últimamente todas. Todas. Me dijo a mí Rolón, y le, le pregunto, un día le pregunté, no porque él estaba, estaba en una reposera y me miró, y le digo, ¿cuáles son sus zonas erógenas? Qué lindo. Y sí, es para empezar a conversar algo. Claro. ¿no? buen principio, eh, momento, ¿sí? y me dice todo el cuerpo me dice y le digo, para contestarme sin ganas no me conteste pues si es todo el cuerpo entonces lo mismo que contestarme nada eh, yo eh, le digo de acá para allá, por ejemplo le digo a mi novia, zona erógena ¿y que la marca? ¿Usted yo la marca? me hice tatuar eh, que dice por ejemplo eh, cuidado a partir de acá, zona, zona erógena. Claro. De acá para allá, zona erógena. Baje la velocidad. <risa> eh, y se pinta color de color verde, amarillo. Cuando termina, fin de zona erógena. <risa> Puede rajarse. <risa> el centinela hará fuego, le dice eh, Sí. o si no... Sino, eh, eh, hombres trabajando. <risa> estamos... estamos eh, erotizando una zona sí. eh, que estaba difícil ¿no? pero disculpe, me gusta en su cuerpo tatúa señales de tránsito en referencia no son de tránsito, la, no son de tránsito, señales de amor, señales para mis amantes señor ah, yo, eh, tengo acá en el hombro un tatuaje que dice ¡ay! <risa> <risa> para no tener que andar molestándome, gemir cuando me tocan el hombro claro. digo, no me pongan tocame el hombro, digo ya está y digo, en vez de decir, ay, qué sé, no, ya está yo Y así tiene todo tatuado, todo el cuerpo Todo el cuerpo Tiene flechas que indican caminos y, Sí, uh, Curvas, sí, sí, flechas sí. Lomo de burro <risa> ¿Y, ¿Y su novia que le dice? ¿Lo, ¿Lo disfruta esto? No <risa> Ahora, usted también le le habrá marcado a su novia las zonas erógenas Ella le habrá indicado el camino Ella me la indicó, pero no se quiere tatuar, se pone papelito Ah, que de esos amarillitos que se pegan exactamente pero con la transpiración en el, sí, flau, bueno, el eso le digo yo pero ellavio es como si como si le hablara a la pared sí, que lo que a veces hago porque si sí. eh, sí, eh, a mí me gusta porque mi novia es un poco fea ¿no? uh -huh. entonces yo eh, cuando tengo que cumplir con el débito conyugal me vendo los ojos y a veces quedo justamente hablándole a la pared un día le dije, pero amor, amor, te amo tanto, ¡ay! ¿Vos me amás? ¿Me amás? Decímelo, decímelo. Y le digo, hablar con vos como si estuviera hablando a la pared. Y siento una voz a mí y dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Y dice, yo fui al baño, y dice, recién llego. Me estaba hablando a la pared. Y era igual que hablar con ella, ¿no? O sea, usted anula el sentido de la vista. Claro, porque cuando la veo, me pierdo la fe. ¡Ja, Pero sin embargo no se la ve tan mala a su señora, ¿eh? Ahora que la pero, miro... ¿Qué tal, amor? ¿Estabas sí, ahí? Sí, estaba, estoy con la... Me tengo que sacar esta careta que me pusiste hace días Pero no me la puedo sacar Ya te la sacaste, amor ah. Y bueno, es así, este señor sexólogo Muy ¿Usted bien. ¿Quiera el sexólogo yo? No, era usted, yo, esta, por eso. Yo, esta nuestra sección. Se si me equivoqué Saca la mano de encima. O sea que usted puede aconsejar a la gente que para descubrir y ejercitar en la geografía del cuerpo humano, sí, del cuerpo de Sí, porque deófimo, hay gente que tiene la idea de que ser un buen amante es acertar el lugar justo donde te tienen que tocar. Como si uno fuera un, un acertijo. Sí. ¡Ay, qué bueno que soy! ¡Ay, sí, sí. Yo, yo no tengo esa idea. Imagínese si por equivocación anda tocando de casualidad... Claro, en el como el burro que tocaba la flauta por casualidad. ¡Jajaja! No, yo creo... Eh, mi amigo sexólogo... Ah, que soy yo. Eh, qué más difícil que eso. Más difícil que acertar justo, ¿no? Ahora, usted que es un profesional del sexo... Sí, efectivamente. De ¿sabes? la ciencia del Buenas sexo. Buenas tardes. 32. <risa> sí, señor, ¿en qué lo puedo...? ¿En qué lo puedo...? <risa> Mire, ahora escuchándolo hablar de las zonas erógenas... Se me ¿Qué que... le pasó? <risa> <risa> se me ocurre que... Por lo que usted va relatando, las zonas erógenas son aquellas zonas menos tocadas. Mientras menos tocada es una más zona... Más erógena. Más erógena. No, porque si no, si fuera así, cálcúrese, entre los homóplatos sería el lugar más erógeno, pues es muy difícil tocarse. ¿Me entiende? No. Eh, la zona erógena varía con cada persona, incluso con cada día. Hay gente que las cambia de ubicación todos los días. Ah, dice, Ay Dice, hoy no me toques allí porque es Marte. Pero lo tiene organizado de todas maneras. Eh, sí. Lo que yo creo es que tendrían que abolirse las zonas erógenas. Yo estoy con Rolón. Eh, nada de zonas erógenas. Para mí eh, tiene que ser lo mismo un lugar que otro del cuerpo humano. ¿No es cierto, amor? A no mí me, no me parece que sí. Sí, que señor. Porque ¿qué tiene el codo que no tenga los talones? Bueno. Eh, hay otras zonas que tienen cosas que otras no y por algo bueno, somos es que seres tal, diversos cada comarca en la tierra tiene un rasgo prominente a mí lo que no me gusta disculpame que te lo diga adelante sí, sí, de, de este señor es que cuando estamos en el momento ese tan particular vos pongas una foto de otra persona <risa> detrás mío, me parece una cosa realmente bueno, eh, yo me saqué le voy a explicar doctor uh -huh. yo me saqué en un concurso una foto de Angelina Jolie. Y la colgué y cuando estoy acá con mi señora esposa, a quien Dios de larga vida, eh, ella cree notar que yo me digo con el rabillo del ojo. Ya voy. Eh, la miro a la Angelina Jolie y cuando le digo amor, amor, amor, se lo estoy diciendo a Angelina Jolie y no a ella. ¿Y no es así? Sí, es así pero no sé qué tiene que andar sospechando. ¿A usted no le pasa que le da más bronca cuando lo que sospechan es cierto? Claro, porque uno ya no tiene yo argumentos. Cuando, cuando dice y vos me parece que andás con fulana. ¿eh? <risa> <risa> es porque ando. <risa> <risa> ¿Y a Angelina Yolila tienen aquella pared de, frente a la cual usted confiesa sus consejos? Aqu aquella pared donde estaba hablando con mi señora esposa cuando ella me dijo eh, cuando yo le dije, hablarte a vos como hablarle a la pared. Y ahora se lo digo por lo menos a Angelina Jolie <risa> Ahora usted, mira aquella pared ¿Lo uh, ven? Sí, tan, tengo una foto de nuestros amigos del noticiero Exactamente, mírelo Oh, amigos míre del noticiero mira, ¿eh? Oh, los amo Pausa